Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa de este martes... ...el programa de La Glorieta, martes eh, 21 de septiembre... ...un día pasado por agua... ...el verano se nos va con otro episodio de gota fría... ...aunque Elche, según Bordonado, está en ese sector menos activo de La Dana... ...de madrugada comenzó a llover y amenaza con más chubascos a lo largo del día... ...hasta el momento se han recogido unos 12 litros por metro cuadrado... ...y las temperaturas bajan... Un tiempo que nos recuerda que mañana entra el otoño y del que seguiremos hablando más adelante en este programa. Además, este martes se celebra el Día Mundial del Alzheimer y la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer Ilchea Fae, ha programado una serie de actividades conmemorativas y reivindicativas, como la lectura del manifiesto que tendrá lugar hoy a mediodía en el centro de la porcalada y que lleva por lema «Omisiones cero, cero Alzheimer». ...con el que pretenden reclamar el diagnóstico precoz de esta enfermedad degenerativa... ...que afecta a la memoria y la conducta y de la que Sanidad ha diagnosticado... ...una media de 20 nuevos casos cada día hasta el pasado mes de agosto en la Comunidad Valenciana. Para la Consellería de Sanidad los actuales medios permiten reconocer la enfermedad de forma temprana y fiable... ...lo que es especialmente útil en casos que afectan a personas mayores de 65 años... ...y por los datos esta patología está afectando a más mujeres que a hombres... ...en una proporción de 7 frente a 3... ...se han entendido 67.000 consultas en los centros de salud... ...de las que 24.000 han sido aquí, en la provincia de Alicante. AFAE además del acto institucional de hoy... ...ha programado representaciones teatrales, exposiciones, conciertos y un baile en redes sociales... ...además este sábado saldrán a la calle con mesas informativas... ...con el fin de explicar el trabajo que AFAE realiza desde hace décadas... ...para atender a los enfermos en su centro de día y recaudar fondos... ...para seguir manteniendo sus servicios que son muchos y necesarios... ...los cierres que han tenido que producirse de su centro por culpa de esta pandemia... ...han provocado un grave deterioro de los pacientes... ...aumentando las listas de espera y preocupación... ...así lo confirmó ayer en nuestro programa... ...la directora de la Asociación Celia Lastra... ...ahora toca concienciar a la población... ...y a las administraciones públicas... ...sobre todo que se debe invertir mucho más... ...para mejorar la calidad de vida de los pacientes... ...y sus familiares... ...y sobre todo invertir en investigación... ...para encontrar esa cura que permita... ...poner freno a esta enfermedad... ...considerada ya como la otra pandemia... ...del siglo XXI. Hoy, en nuestro programa, en unos minutos... ...vamos a tener, por ser mates, esa tertulia política... ...con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular... ...Sergio Rodríguez y el portavoz de la Ejecutiva Socialista... ...Ramón Abad. Continuaremos el programa recogiendo la preocupación... ...de los vecinos cercanos al Barranco de los Arcos... ...por la falta de limpieza que sufren estos cauces... ...y que provocarían inundaciones si las lluvias... ...se intensifican hoy mismo. También hablaremos... ...pues de las primeras movilizaciones... ...que ya se han retomado en Elche... ...para reclamar ese blindaje de las pensiones... ...y terminaremos el programa... ...hablando de los trasvases con Ángel Urbina... ...tras el encuentro mantenido la pasada semana... ...con la ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera... ...e intentaremos entrevistar a la chef ilicitana... ...Noelia Pascual, del restaurante Cachito... ...que ha conseguido ganar ese campeonato mundial en Japón... ...poniendo de manifiesto... ...que la mejor paella del mundo... ...sigue siendo española... ...y además ilicitana... Y ahora comenzamos con la música, la de Carlos Vives, con el tema que pegó muy fuerte y esperemos que la suya sea la única gota fría que nos caiga encima. Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste parranda 8 de mañanita sería de la misma rabia 8 de mañanita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 Pasan 8 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con otro clásico sin perder el ritmo musical. Recuerden September, el grupo que nos dejó en la música este temazo Tierra, Viento y Fuego remember 1.4 Telehelp Radio Marca La vuelta al cole y al ISTI es más fácil con Carling Hiperpapelería. Mochilas, agendas, estuches, todo para ayudar a estudiar y como siempre con el mejor precio. Ven a ver las novedades para el nuevo curso. Y recuerda, en Carling 10% de descuento a familias numerosas. Carling Hiperpapelería.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 Te esperamos en Ankara Motor, Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Puedes vivir en una ciudad o vivir la ciudad. Perderte lo que pasa en sus calles o poder perderte por ellas. Circula sin restricciones por toda la ciudad con el nuevo Cupra Formentor híbrido enchufable con hasta 52 kilómetros de autonomía eléctrica. Conduce diferente.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 Pues hoy es martes 21 de septiembre y tenemos esa tertulia política ya preparada con el vicesecretario general del Partido Socialista, Ramón Abad, quien se encuentra en los estudios de Televisión Radio Marca. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y junto a él tenemos también al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Sergio Rodríguez. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días. Vamos a comenzar hablando uno de los temas que pues, han ocupado las portadas de los medios de comunicación local, la comisión de pleno de ayer de, la, de Hacienda, de la gestión tributaria. El eh, interventor presentó su informe sobre la fiscalización y para el Partido Popular sigue habiendo graves irregularidades, como dijo el portavoz adjunto ayer, pero para el Partido Socialista tales irregularidades no son, sino porque no constituyen ningún delito ni infracción administrativa, como indican, dijo la concejal de gestión tributaria, Patricia Macía, el interventor municipal. Lo cierto es que el Partido Popular pide, que haya una auditoría externa que lo, se dedique o se adjudique a una empresa esa auditoría porque el propio interventor en su informe dejó, puso de manifiesto que no tiene suficientes recursos para fiscalizarlo todo y de hecho eh, ustedes dijeron que de setenta y pico adjudicaciones solo pudo analizar 19. ¿Ustedes consideran que el equipo de gobierno no está fiscalizando adrede? en la gestión económica? Bueno, Ros, ya son muchos años en los que los interventores, los diferentes interventores que han pasado estas dos legislaturas, llevan avisando del descontrol que hay en el ayuntamiento, de la falta de medios y, de nuevo, hacen ese informe anual. Pues hacen, Escogen varios contratos porque no pueden eh, revisarlos todos y ponen de manifiesto Pues que, por ejemplo, eh, ayer en, en, uno, en uno de los informes decía que se están obviando las reglas de contratación. Y eso no lo dice el Partido Popular, lo dice el propio interventor, que es un funcionario. Ya lo dijo el año pasado, lo vuelve a decir este, y el ayuntamiento, el equipo de gobierno, Partido Socialista y Compromiso, no han puesto ninguna solución a esas quejas de los propios funcionarios. ¿El por qué? Pues tendrán que dar las explicaciones ellos. Nosotros lo que pedimos es que, Si de setenta y tantos eh, contratos que tienen que analizar no han podido hacerlos todos, pues que se contrate una auditoría externa y que se vea realmente también con una ayuda de, pues, de una empresa, de los expertos y los profesionales, qué necesidad tiene el ayuntamiento. Porque esto no puede seguir año tras año así y cuando el interventor de turno no me gusta por lo que está diciendo, pues lo cesan como hizo el equipo de gobierno y ponen otro porque eh, ya los últimos informes de la última interventora ya estaban poniendo de manifiesto Muchísimos reparos a, al trabajo de este equipo de gobierno que semana tras semana en la Junta de Gobierno nos estamos encontrando reparos a todas sus actuaciones. Esos reparos que para ellos son normales, hay ayuntamientos que no tienen porque los reparos al final es un informe de interventor diciendo que nos han hecho las cosas bien y que si esto lo ha hecho el interventor, es porque están cumpliendo la ley, no porque el ayuntamiento diga que sea más transparente, sino que al final los funcionarios están realizando bien su trabajo y poniendo de manifiesto que estos señores pues, no están poniendo los medios suficientes a los funcionarios. Ustedes lo ven así, Ramón Abad, eh, le presenta como vicesecretario general del Partido Socialista, pero también es miembro del equipo de gobierno, como concejal de seguridad. Sí, eh, la, verdad que, humanos. la verdad es que es eh, llamativo que el Partido Popular siga insistiendo año tras año y tropezando siempre con la misma piedra. La verdad que es llamativo que el Partido Popular empeñe todo su capital político en desprestigiar e incluso intentar inhabilitar a todo un equipo de gobierno como intentó hace unos meses a costa de un informe de control interno de la propia Intervención General del Ayuntamiento. En este informe del año 2020, el interventor vuelve a redundar en que hay ciertas incidencias administrativas, hay ciertas incidencias administrativas que hay que solucionar, que hay que resolver. Pero ojo, cuando el interventor habla del control interno, habla del control interno, del equipo de gobierno, de los técnicos y de todos los funcionarios que realizan la parte administrativa, la contratación municipal. ¿O es que hay que seguir el Partido Popular? ¿Que quien hace los contratos públicos es, es, son el equipo de gobierno, son los concejales o son los técnicos realmente quien realiza estas adjudicaciones, estas licitaciones, siempre como no impulsadas por el equipo de gobierno. Por lo tanto, es lamentable que el Partido Popular eh, fíe todo su capital político a tratar de judicializar la vida política municipal y eh, volverá a insistir y a tropezar con la misma piedra y le volverá a pasar como el año pasado, que un fiscal anticorrupción archivó las diligencias, la denuncia presentada por su propio grupo municipal dándole un auténtico barapalo judicial y ahora dicen que eh, solicitan una auditoría externa. ¿Qué mejor auditoría que el fiscal anticorrupción que revisó todo el expediente y archivó las diligencias y la denuncia presentada por el grupo municipal? ¿Qué desfachatez y qué insensatez la de este Partido Popular que judicializa la vida política y que fía todo su capital político a intentar inhabilitar a un equipo de gobierno? ¿Es que no tiene proyecto político? ¿Es que no tiene candidato? ¿No tiene otra cosa mejor que hacer para velar por los intereses de Elche? Eh, ¿Ustedes consideran un varapalo judicial ese archivo del fiscal anticorrupción bueno, a su es denuncia? Que no, no, no del todo cierto. Lo que dice la verdad es que un miembro del equipo de gobierno que está gobernando esta ciudad que viene a, a, a la radio, a esta casa, a mentir. Mira, el señor fiscal ha dicho que hay contratos que no se ha hecho bien, que el equipo de gobierno no ha actuado bien en la manera de contratar a ciertas empresas y que hay un fraccionamiento de contrato. Y lo que ha hecho el fiscal es mandar toda esa documentación a la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, que, que yo sepa, se dedica a perseguir a delincuentes y a personas que no están obrando bien en las instituciones. La Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana no se dedica a perseguir a los niños detrás de la pelota, sino se dedica a estudiar lo que le ha mandado el fiscal y ya veremos qué dice la agencia antifraude. Hay que recordar que estos señores están condenados por vulnerar los derechos de la oposición por no entregar el famoso informe del mercado central. Estos señores que hablan de transparencia, pues que yo creo que mucho hablar, pero, pero poco hacer. Aquí, como se están diciendo graves acusaciones, es, es, eh, me gustaría, eh, Sergio, que me dijeras concretamente qué eh, irregularidades para vosotros, incidencias para el PSOE, se marcan en esos informes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo, lo que estamos hablando, que estaba diciendo antes, es que de los pocos contratos que ha podido realizar, eh, estudiar el, el interventor, pues los tengo aquí delante. Eh, lo, como le decía... Eh, a ver, ¿tiene, que buscar? tiene que bucear Hombre, Hombre, en Hombre, son 50 páginas porque para leer no literalmente no lo, que conocer, lo que dice... Ver, se, rar, le discurso, se le cae el discurso sí. y tiene que bucear y no El propio interventor dice que cuando, se están obviando la, las reglas generales. Cuando de se acaban los titulares, se, se acaban las reglas hecho. generales. No, Ramón, estaba leyendo porque uno no se, sí. se sabe 50 páginas de memoria. Yo entiendo que tu capacidad astromántica de político puedas decir lo que te apetezca y culpar siempre al Partido Popular, pero es que estás culpando al Partido Popular de lo que te está diciendo el interventor al equipo de gobierno. Está diciendo a vosotros que no estáis poniendo los medios suficientes en recursos humanos, que no le estáis dando las oportunidades que necesitan para poder fiscalizar todos los contratos. No, lo dice, no se lo dice al Partido Popular, se lo dice al equipo de gobierno. Y estos señores, que es el Partido Popular, el Partido Popular, que si ya viene con la fiscalía, pues no, la fiscalía dijo que mandaban todo el informe a la agencia anticorrupción. Ustedes han sido condenados por vulnerar los derechos de la oposición y llevan cinco, cinco de cinco quejas que hemos puesto en el sindic en contra de ustedes también por sus malas prácticas en el ayuntamiento de Elche. Así que no me vengan de del de mejor equipo de gobierno porque no Pero lo son. Hacer, hacer un centrifugado de todas las cosas y soltar titulares y soltar píldoras. Al final no, es se, la verdad. no, no se convence o Es mentira, a ¿Es mentira convence, ahora? Vamos a ver. ¿Es mentira lo del, lo del Cindy o del fiscal? Hubo un, ¿es un mentira? Archivo, ¿Hubo un archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia? ¿Lo la mandó la agencia antifraude? No, Municipal no, del Partido Popular. Que... ¿Sí o no? Sí que hubo ese archivo. Es que no, es Segundo, que... ¿envió el fiscal diligencias a la agencia antifraude? Sí. ¿Se ha eh, eh, sustanciado eso en la agencia antifraude? No se ha pronunciado ni no, siquiera. Está, la está la agencia antifraude ni siquiera se ha pronunciado. ¿Usted está dando por hecho de cosas de que ni la agencia antifraude siquiera se ha pronunciado sobre esas diligencias. ¿Pero ha habido un archivo por parte de todo un fiscal anticorrupción? Sí. Cuando dice el grupo municipal del Partido Popular, el Partido Popular, de condenados por vulnerar derechos de la oposición se referirá a la época de Mercedes no, no, Alonso donde usted época, estaba de asesor su época, y no se su permitió, gobierno, no se permitió su gobierno, que el grupo municipal del su partido socialista el pudiera el tener condenado políticos? por vulnerar Pero, los, derechos final, de mentira, los derechos de la oposición condenar los derechos de la oposición ¿Es mentira? ¿También es mentira? Está aquí un medio de comunicación, eh, está aquí la periodista si y usted no ha sido condenado hablado, por vulnerar los derechos de Lo que no, no se deja es que se mienta. Ramón Abad, eh, bueno, eh, están ustedes sacando ahora cuestiones de anteriores gobiernos... Eh, bueno, la, la que... condena por vulnerar los la... derechos de hecho, la oposición es de este gobierno, sí, del Partido Socialista, y compromiso. Y se refiere concretamente a que el equipo de gobierno no les dio a ustedes ese informe de cuatro casas. Y se condenó judicialmente. Vale. Eh, del mercado central. Eso es. Pero vamos ahora con esto del interventor municipal, el último informe, porque ha vuelto otra vez a reavivar esta polémica. Ustedes dicen que hay graves irregularidades y el PSOE que hay incidencias. Ustedes piden una auditoría externa y el PSOE, ¿qué dice con respecto a la auditoría externa? No es necesario cuando el interventor dice que no tiene recursos para analizar, el, fiscalizar todos los procesos el inter, el inter, el de adjudicación y contratación. El interventor lo que pasa es que eso lo obvia el Partido Popular. El interventor dice que sí que ha habido avances en reponer medios, en reponer efectivos en todos los departamentos municipales, pero aún así esos avances eh, tienen que seguir continuando porque no son... Eh, del todo los que se necesitan al 100% para hacer esa labor. Por lo tanto, el interventor sí que reconoce ese avance en la reposición de medios y que poco a poco se van realizando. Pero aquí ahora piden una auditoría externa. Una situación que ha sido auditada por la Intervención General del Ayuntamiento de Elche. Pero no todos los contratos. Por funcionarios que son no absolutamente independientes. Un informe que va a tener que ser enviado al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Contes uh -huh. de la Generalitat Valenciana, que van a auditar ese informe, el que, informe que pasa no todos por todas las auditorías eh. posibles. Y Pero un informe del año pasado que, que fue auditado por todo un fiscal anticorrupción uh -huh. que archivó las denuncias puestas. Al eh, final, si vale. lo que quiere el Partido Popular es que tengamos un gasto en contratar una auditoría uh -huh. externa, Pues que lo proponga vale, pues, y si lo hemos propuesto. Eh, lo, van que, proponer, que, lo van a proponer, lo van a proponer. tienen en que ocultar. Caso, Sergio, en el caso de que el nada? equipo de gobierno sí, no es. parece que vaya a aprobar esa petición de eh, eh, adjudicar a una empresa externa esa auditoría porque el interventor se queda a medias por falta de recursos, en el caso de que el equipo de gobierno lo rechace, ¿qué van a hacer ustedes? Pues volver otra vez a llevar este... Seguiremos estudiando todas las propuestas la y, y llevando todo este tipo de información a nuestros recursos jurídicos para, para que estudien to, todos los contratos de ese ayuntamiento de Elche. Porque ¿qué tienen que ocultar? Simplemente estamos pidiendo, diciendo que el, el propio interventor dice que no puede revisar todos los contratos que se han hecho en el ayuntamiento, que le falta eh, funcionarios, que le, que le falta para poder gestionar todo, toda esta revisión y que... Eh, oye, ¿por qué no se puede hacer una, una, una auditoría externa? ¿Qué tiene que ocultar el Partido Socialista de Compromís? Si fueran tan transparentes, dirían, no, no, hay 70 contratos, pues que se estudien los 70 contratos o que se revise los 70 contratos y, y damos transparencia a la gestión de gobierno, pero ellos están diciendo que no, pues yo todo creo que, que algo tendrá no, que ocultar todo, con, todo, con esta forma de, de, de practicar la política. Todos los contratos que licita el Ayuntamiento de Elche están puestos en la plataforma de contratos del sector público. Cualquier persona, cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier organismo puede eh, estudiarlos, fiscalizarlos. Todo se hace conforme a la ley, conforme a derecho. Es fiscalizado por funcionarios municipales, por técnicos de la Administración General, técnicos independientes que dan su visto bueno a la formalización de esos contratos. El Partido Popular ya acaba de reconocer... ...su representante en esta lectura... ...de manera implícita... ...que va a volver a denunciar al equipo de gobierno... ¿Yo? ...porque ha dicho que va a poner en manos... ...de los recursos jurídicos de, del la Partido democracia. Popular... ...por supuesto, es que, si por ustedes favor, no quieren estudiar los contratos... ...por favor, Habla, un mínimo, hablar, un mínimo de respeto... ...un mínimo déjale de, de hablar, respeto... Vayas. ...yo no le he cortado ninguna de sus intervenciones... ...y usted no, no hace nada. más que cortar... ...a todas mis intervenciones... ...acaba de reconocer que volverá a denunciar... ...al equipo de gobierno porque pondrá en manos... ...de su servicio jurídico toda la información... ...volverá a errar... ...y volverá a sufrir otro varapalo judicial como el que sufrió hace unos meses... ...y si al final su política es eh, basar todo su capital en intentar inhabilitar al equipo de gobierno... ...lo que quiere el Partido Popular es conseguir por otros medios lo que no es capaz de conseguir por las urnas... ...en el 2019 fueron hasta en cinco ocasiones las que perdieron las elecciones... ...y como saben que no tienen proyecto político, que no tienen alternativa... ...lo fían todo a inhabilitar al equipo de gobierno... Este es el Partido Popular, este es el Partido Popular de Pablo Ruz, que va a hacer buena Mercedes Alonso. Solo una cosa, eh, cu no. cuando ellos entraron a gobernar en el año 2015 siendo la segunda fuerza política, eso era súper democrático y no pasaba nada. Si luego es otra fuerza política, pues ya, ya no es lo mismo. Está, esa doble para, para de medir, es pues, que tuvo una mayoría, esta doble para de medir. No tenían que gobernar, pues, pues, claro. eh, Sergio, eh. El alcalde ha intentado eh, suavizar estas relaciones. Estamos viendo en esta tertulia que el Partido Popular y el PSOE no parece que se vayan a poner de acuerdo en muchos temas porque, eh, fíjese en qué situación están, casi están judicializando todos los asuntos, sobre todo el tema de las contrataciones. Por ejemplo, recuerdo que usted mismo protagonizó otro asunto espigoso y es que, eh, ...llegó incluso a acusar a una concejal del equipo de gobierno... ...de haber adjudicado a dedo un contrato para su hermano. El alcalde lo que ha hecho es mentir de nuevo a los medios de comunicación... ...porque lo que ha dicho en la prensa que iba a proponer a los portavoces... Eh, ...no es lo que ha dicho dentro de las reuniones... ...porque nosotros salimos de la reunión, por ejemplo... ...el alcalde habló de que el, del nuevo reglamento del pleno del que llevan anunciando... ...y luego en la reunión... No se dijo nada, no se concretó fechas, no se propuso nada. Entonces, al final el alcalde lo que quería era la foto, bueno, la ha conseguido. Y, y sigue con esa manera de hacer política, de decir una cosa a la prensa y hacer otra cosa por detrás. Porque convocó a, a los portavoces, nosotros fuimos con nuestras propuestas... Hicimos nuestro trabajo, hemos sido el único partido político que se ha sentado con el alcalde a llevar una documentación con propuestas y ahora vamos a ver si el alcalde cómo las toma. Sería una manera también de demostrar que quiere suavizar el, el conflicto político o sea, ¿se en esta ciudad. Se sienten un poco engañados con eso. Hombre, con si nosotros llegamos y viene, y viene a hablarnos del ROM y luego llega allí, no dice nada, no da fecha, no concreta, y lo, pero luego sale a los medios de comunicación al minuto a decir que han hablado de, de, de cosas que, sí. que es mentira, pues de nuevo sí, sí. lo que ha hecho el alcalde es mentir. ¿Y por qué el reglamento de los plenos es tan importante para ustedes? Hombre, porque estos señores están saltándose la, la, la ley a la torera, eh, están haciendo lo que quieren en los plenos, con los turnos, con las mociones, con las enmiendas, con, eh, con las alegaciones, con todo, con todo. Estos deciden si este pleno va a una moción porque va así, en este pleno se presenta una enmienda. Supuestamente las enmiendas a las mociones se tienen que presentar el jueves de antes del pleno. El viernes hay junta de portavoces y el jueves de antes se tienen que presentar las enmiendas. Pues el lunes, si el equipo de gobierno decide presentar una enmienda, pues la presenta porque quiere. Pero, Pero no. si es la oposición, no. Ya. Entonces, eh, como al final eh, el, el alcalde es el presidente de la corporación, pues decide en ese último momento cómo va. O si Pero hay una no moción que se vuelta por puntos... ¿No se decide eso en las juntas de portavoces? No, las juntas de portavoces. Ah, habla el alcalde solo, decide el alcalde solo y aunque vale. los demás portavoces digan lo que digan, pues al final vale. él es el presidente de la corporación y hace lo que le da la gana. Tiene Ramón. el Partido Popular una obsesión enfermiza con la figura del alcalde, con Carlos González, y la verdad es que cuando eh, muestran esa bipolaridad política cuando en un principio piden una reunión, entrevistarse con el alcalde y cuando el alcalde concede al inicio del curso político estas entrevistas con todos los portavoces de los grupos políticos, dicen que esto es un montaje, que el alcalde solo busca la foto. Al final tenemos un Partido Popular hueco, un Partido Popular que no tiene alternativa política, que no tiene proyecto y que sobre todo su candidato está buscando es? más posicionarse en Madrid porque sabe que en 2023 va a seguir siendo jefe de la oposición en Elche. Por lo tanto, eh, ante la falta de argumentos, tenemos un equipo de gobierno responsable que se dedica a gobernar, que se dedica primero a gestionar una pandemia y el fin de la pandemia, y sobre todo a gestionar los proyectos políticos y los proyectos que interesan a la ciudadanía y las cuestiones que afectan al día a día de la ciudadanía. Eh, el alcalde lo que sí que le pidió al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, a Pablo Ruz, al jefe de la oposición por muchos años es que traten de no embarrar el terreno político y que los plenos tienen que ser un sitio de debate, un sitio, sí, de confrontación, pero que en ningún momento se falte al respeto Anda. ni que se manche lo que es la propia honestidad y la solemnidad del pleno, porque estamos viendo actuaciones ya últimamente ya mucha impostura, mucha falta de respeto y sobre todo se están llegando, como usted ha comentado, a situaciones de que ya se está acusando directamente, sin ninguna prueba, a familiares del equipo de gobierno de ser adjudicatarios de obras públicas, como hizo este señor con pues la concejala de Hacienda, Patricia Maciá, que tendrá que responder ante un tribunal, una querella que le ha interpuesto mi, mi compañera, sobre esas palabras. Por lo tanto, eh, debate político Sí. E ¿Intensidad los debates políticos? Toda. Pero cuando ya se calumnia y se falta al honor de las personas que están o estamos en lugares públicos, pues ya hay que defender ese honor y, sobre todo, en política no todo vale. Eso Yo, ocurrió hace me, meses ahora. No, no, mes, ¿Ustedes también han, han acusado a la concejal Purivives eh, de, de endeudarse antes, o de estar en política para pagar sus deudas? Antes de entrar en, en el tema que, que me preguntas, hablaba el compañero Ramón Abad de... De los plenos y, uh -huh. y, y de la educación. Y el Partido Socialista ha llegado a decir en un pleno varias concejales del equipo de gobierno a Pablo Ruz, que es un sinvergüenza. Eh, a esta persona que nombra tanto, que se ha pasado desde que ha empezado el debate nombrando a Pablo Ruz, yo se lo, se lo agradezco. Ha llegado el alcalde a decir en sede plenaria que qué oposición había pasado Pablo Ruz para trabajar en, en el colegio donde trabaja, si había hecho una genuflexión. Ha llegado a llamarlo Apocalips, el, el pregonero del apocalipsis. El alcalde. De Elche. Insultos que han puesto en la propia web del Ayuntamiento de Elche y que el síndic les ha dicho que lo borren. Que no utilicen los medios de comunicación. Pero qué mentiras esas. ¿Cómo les te ha dicho. Un insulto en la web? Pero el... Hay, el... Ahora mismo en la web del Ayuntamiento de Elche, palabras refiriéndose a Pablo Ruth como el pregonero del apocalipsis. Y el síndic de Greuches, el defensor del pueblo valenciano, ya les dijo que borraran esas entradas y que dejaran de utilizar los medios públicos para hacer política para atacar a la oposición. Y eso no lo dice el Partido Popular, lo dice el Defensor del Pueblo, que es un cargo socialista. Eso para empezar. Y segundo, al tema que me estaba usted refiriendo, al tema de Purivive, bueno, pues eh, nos están llegando de nuevo información al respecto de, de, de esta concejal, que desde el principio de legislatura tiene el sueldo embargado. Hay que recordar que la anterior legislatura tuvo que dimitir por una serie de problemas eh, de la concejalía de aperturas ...y que los medios de comunicación pues ya se hicieron eco... ...y ahora esta señora en esta nueva legislatura... ...pues nada más entrar se le embargó el sueldo... ...han sido incapaces de decir el por qué... ...cuánto tiene embargado... ...y nos está llegando información al respecto... ...que podría haber mentido en documento público... ...entonces nosotros lo que estamos es pidiendo explicaciones... ...al equipo de gobierno, pidiendo explicaciones al concejal... ...porque tendrá que explicar... ...y al final... Su sueldo es privado, pero se lo pagamos todos los ilicitanos. Yo no quiero saber eh, qué día o por qué tiene que ella devolver ese dinero que le han embargado a cualquier persona, le, le puede embargar eh, eh, parte del sueldo, pero que nos estén llegando información y más información y más denuncias y más deudas sobre una concejal que está gestionando parte del de los impuestos de todos los ilicitanos, hombre, pues yo creo que si hay una persona que no es capaz de gestionar su vida personal, económica eh, y tiene muchas trabas en este aspecto, pues también eh, igual no está capacitada para gestionar el dinero. De todos los dificultades para argumentar y al final cuando ya... Ustedes han pedido explicaciones a Puribibes porque tanto el Grupo Municipal como el Alcalde y el Partido Socialista la apoyan. Cuando tiene tantas verdaderas dificultades para argumentar las cuestiones, eh, creo que es momento de que corte y que es aconsejable que corte porque eh, se puede es llegar... Es que esta tontería... Se puede llegar en la a estás a radio. Estás en la radio. Se, se puede llegar eso. ¿Qué? Estás haciendo el es ridículo deja, completamente de con de ese de tono de que... Si no interrumpiera tanto, a lo mejor, y escuchara un poco más, a lo mejor... ¿Me hace gracia el ridículo que haces? ¿Sería conveniente de el debate político? De aquí nadie hace el ridículo. Hombre, Con esos argumentos, Para Ramón, del ridículo. Luego hablan Ramón. de respeto y de los intérpretes, No, se muestra sí, Sergio, más, pero deje, deje que Ramón sí, sí. Que siga termine. haciendo el ridículo. No, diga eso. Ramón. Eh, al final eh, Ustedes han pedido explicaciones. No, a pero cuando vida? no se entra en la provocación y lo que se quiere es argumentar y a uno no se le deja, pues al final el Partido Popular muestra la verdadera cara de lo que son, de lo que son. Eh, estamos llegando a un verdadero, eh, aquí en un debate que se está convirtiendo ya un tanto dramático. El señor que está aquí en la tertulia, representante del Partido Popular, cobra un sueldo público, es asesor de la Diputación Provincial de Alicante y vamos a llegar a un nivel en este debate que ya él va a tener que dar cuenta si se gasta su sueldo público en cafés, en pagar la hipoteca, en chuches. En, en, en tomar una copa o en cenar con los amigos a porque, no deberle dinero porque a nadie. ya parece ser que como uno cobra un sueldo público, tiene que estar constantemente dando cuentas de a qué dedica ese sueldo público ese sueldo con raramente él también gana todos los meses por representar a su partido en la diputación provincial, por lo tanto son debates que al final el efecto Boomerang se puede volver en contra de ellos mismos también y van a tener que dar muchas explicaciones, en cuanto a la concejala Puri Vives, está en esta situación por un asunto privado, no por su gestión en el ayuntamiento de Elche. Ella ha dado las explicaciones que ha tenido que dar ante el grupo municipal y ante la ejecutiva del partido y como ha sido dentro de su ámbito privado, no ha sido fruto de esa gestión municipal, por lo tanto, y, y ha tenido problemas eh, anteriormente a ocupar un cargo público, pues ahora tiene que responder con su sueldo ante esos problemas. Pero uh -huh. es que esa situación la pueden estar pasando muchos ciudadanos que tienen que cumplir eh, de una manera u otra con un mandato judicial. Por lo tanto, de ahí a todo el drama, todo lo que quieren incorporar, de que al final, que cuando no se tiene argumento político, se va a lo personal. Se va a lo personal, eh, lo hemos visto anteriormente. con pues la concejala Patricia macía ahora le ha tocado por Ibibes, quizás mañana o pasado mañana le toque a otro concejal del equipo de gobierno. Pero es que esta es la verdadera cara del Partido Popular. Cuando hablan de insultos en los plenos, yo he tenido que soportar como a mí me han dicho en un pleno que yo tengo muchas cosas en común con la gente que hace robos en las casas de, de las pedanías. Eso me lo han dicho a mí en un pleno municipal y consta en el diario de sesiones y no se han retractado. Y a Pablo Ruz en los plenos no se le ha dicho sin vergüenza. Se le ha dicho, se le tendría que caer la cara de vergüenza. Que luego rectificó mi compañera y pidió disculpas y se retiró del diario de sesiones, pero decirle a un concejal que tiene muchas cosas en común con los ladrones de las casas de campo, eso está bien dicho y ellos dicen que son los buenos, que son los que argumentan y son los que quieren sacar los insultos y las descalificaciones personales del debate político. Pues bueno, le digo, nosotros tenemos frente a eso un equipo de gobierno responsable que va a seguir trabajando día a día por resolver los problemas de los ilicitanos y que no va a caer en estas trampas Ni pues, en estas provocaciones del Partido pues Popular Pues precisamente el discurso del alcalde En el inicio del curso político eh, Habló de las inversiones De un presupuesto que Lo que intenta eh, Es corregir o solucionar Esos problemas enquistados de años anteriores Habló de temas como el restaurante Del parque municipal eh, Y de, de, de riesgos del progreso Etcétera También habló de los impuestos El Partido Popular exige que se bajen ...pero el alcalde dijo que no se pueden bajar sino congelar. Sergio Rodríguez, ¿ustedes de qué forma apoyarían los presupuestos este año? Pues como comentábamos antes, fuimos a la reunión con una serie de propuestas... ...y entre ellas que pedimos al ayuntamiento que reduzca eh, los impuestos... ...porque mira, al final... Esto también hay que decirlo a los oyentes, al final se están recaudando impuestos para que no se haga nada en la ciudad, porque luego cuando terminamos el año se ve que no se ha cumplido con el total del presupuesto, que lo que se ha recaudado al final tiene que pasar a remanente, porque estos señores no han, han sido incapaces de pues, gastar el presupuesto, de llevar a, a casi el límite a todas las partidas, tienen que hacer modificaciones presupuestarias, entonces pues, nosotros lo que pedimos que si sí, esta va a ser la gestión del equipo de gobierno y no van a, a, a gastar el presupuesto que tienen completo y las, las inversiones que tanto prometen. Otro día el le salió hablando de 100 millones de euros eh, eh, cuando no ha dicho ni dónde los va a sacar. Entonces sale de la prensa y dice no, vamos a, a invertir 100 millones de euros. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cuándo? E, e, e, y, y, y, y ponga usted una fecha de, de, de los proyectos. Pero a, aquí este señor pues, vive eh, en su utopía personal y va diciendo que eh, va a invertir 100 millones de euros en la ciudad cuando... No ha invertido ni el 10% desde de que este señor es, es alcalde. Uh -huh. Ramón Abad, ustedes han priorizado, eh, supongo que para ese discurso eh, de inicio del curso político, a, se habrán reunido con el alcalde y habrán eh, pues, consensuado el mismo, el contenido del mismo. ¿Han priorizado los problemas que deben re resolverse antes? El, parque de, ¿El restaurante del parque, el mercado central, Riegos del Progreso? ¿qué, ¿Qué prioridades son las que han marcado? Hay muchas, ya se marcó en el principio del inicio del curso político, hay muchos retos, hay muchos problemas y hay muchos proyectos, que hay que solventar durante este curso político eh, porque es un curso político en el que eh, estamos, eh, por suerte, venciendo ya parece que definitivamente la pandemia y entonces al final serán otros asuntos ...lo que ocupen la actualidad y el día a día municipal. Esos criterios se fijan en la mesa del equipo de gobierno... ...y al final son los que se intentan impulsar e intentar llevar adelante. Y por lo tanto uno de los retos más importantes, más inminentes... ...es la aprobación del presupuesto porque es lo que da sentido... ...a cualquier actividad política y a cualquier impulso político. Los presupuestos hay que decir que... Un presupuesto, eh, al final se hablan de grandes cifras, de grandes megaproyectos, pero un presupuesto tiene prácticamente el 90% de los gastos fijos, eh, el 90% de los gastos ya comprometidos. Si a esos 200 millones de euros de presupuesto le elimina los gastos de personal, los gastos en seguridad, en limpieza, en contratos municipales, en convenios con entidades, al final puede quedar en torno a un 8 o 9% para eh, inversiones O para el desarrollo de políticas públicas. Por lo tanto, eso es lo que se intenta en esa reunión con los grupos municipales, un poco tratar de consensuar. Pero es que ni así hay manera con el Partido Popular. Con otros grupos políticos sí que parece que hay esas propuestas y esos acercamientos. Pero con el Partido Popular es imposible. ¿Les ha dejado propuestas el Partido Popular? ¿Las van a aceptar alguna? Porque eh, ellos se quejan de que ustedes las rechazan automáticamente las propuestas que llegan que no del Partido Popular. No conocemos ninguna propuesta. Ellos han dicho que el 50% de los fondos europeos tienen que ir destinados a pedanías. En primer lugar, los fondos europeos no están territorializados. Es en base a proyectos como la descarbonización de, de, de los transportes o como la transformación digital. No está. Eh, de esa forma eh, territorializado, pero bueno, al final eh, tampoco conocen la situación, no saben cómo se gestiona, no saben cómo se, go se gobierna, pero tampoco hacen mucho en intentar aprender porque ellos viven de, del drama, viven de la calumnia y viven del insulto permanente y que al final se sientan eh, en un pleno como se sientan hoy en, una, en una tertulia a difamar y a decir calumnias y mentiras sobre... ...las personas honradas y honestas del equipo de gobierno... ...que estamos tratando día a día de solventar los problemas. Pues a eso tendrá que contestar Sergio Rodríguez. Eh, estamos hablando de proyectos... ...de los 100 millones de euros que había prometido el alcalde... ...el concejal de, del equipo de gobierno... ...ha estado dos minutos y medio hablando... ...y ha sido incapaz de decir... ...ningún proyecto que va a poner este equipo de gobierno en marcha... ...ha sido incapaz de decir... Eh, ...cuándo va a finalizar estos proyectos... ...que tanto anuncian... ...pero que no ven la realidad... Eh, nosotros fuimos a la reunión del alcalde con tres propuestas muy importantes. La primera es, no, con cuatro. La primera es un plan de aparcamiento gratuitos. Uh -huh. la segunda la bajada de impuestos, la tercera es que el 50% de lo que reciba el Ayuntamiento de los fondos europeos se destinen a proyectos en pedanías, porque el Ayuntamiento de hecho va a destinar dinero de los fondos europeos, y cuarto, nuestra propuesta para realizar ayudas al recibo de la luz, tanto a las familias vulnerables como a los pequeños y medianos empresarios. Porque Oye. estos señores, después de dos minutos y medio, han sido incapaces de decir qué propuestas tienen para, para la ciudad y se han, han sido incapaces de comprometerse. Mira, yo ayer estuve en Torrellano, en la pedanía de Torrellano, hablando con los padres del Colegio de la Paz sobre el asunto que tienen el, del derribo del colegio sí. y de los nuevos barracones, porque ahora mismo sí. en Elche hay 500 alumnos que están estudiando en barracones, eh, cuando el propio alcalde dijo que en 2019 ya se iban a terminar los barracones. Pues ahora hay más alumnos, ahora hay 500 alumnos en Elche. Y lo que nos trasladaron los padres es que necesitaban hacer ciertas inversiones eh, para sombraje, para acolchar una, un, un, un pilar de luz... Que, que, ...por el que corría electricidad y, lo que nos, y la contestación del ayuntamiento a los padres del colegio fue que no había dinero... ...y si querían acolchar eso o querían hacer algo de sombraje que tenían que pagarlo uh -huh. los propios padres... Pues... ...esta es la respuesta del equipo de gobierno a los padres del colegio La Paz... ...y esta es la respuesta del gobierno a todos los problemas de los ciudadanos... ...mucha palabrería tres minutos hablando, pero incapaces de comprometerse con un proyecto, con una fecha y con una solución. Vamos a ver. Eh, proyect, eh, propuestas del Partido Popular. Ramón, eh, ustedes sobre... Eh, las ayudas a los recibos de la luz, hubo un pleno extraordinario, votaron en contra. ¿Hay suficientes ayudas para pagar eh, los recibos de la luz a sí. las familias con rentas bajas? El concejal de Derechos Sociales salió la semana pasada a explicar la política social que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Elche, donde en el 2020 se destinaron más de 3 millones y medio de euros en ayudas a la emergencia social, donde va vinculado el pago a los suministros, el pago a los uh -huh. recibos de la luz, agua, etcétera, a personas... En riesgo de vulnerabilidad social. Pero es que el Partido Popular presenta firmas para hacer un pleno extraordinario y hace una propuesta donde se dice 150 euros a todas las pymes y a todas las familias. Y para no, ello pedimos mentira. que se destine un millón de euros. Pues oiga, si usted calcula que en él se pueden haber 15.000 pymes y que pueden haber más de 5.000 familias en riesgo de exclusión social, uh -huh. a 150 euros sale en torno a 10 millones de euros esa propuesta, no a uno. Es que es el poco rigor con el que aplican su intento de hacer políticas públicas. Es igual que cuando hablan de bajada de impuestos. dice que se bajen los impuestos un 10%. Pues oiga, si se bajan los impuestos un 10%, que sería aproximadamente unos 12 millones de euros, dígame de qué partidas redujo no la bastan. partida del gasto. He las reducimos en bienestar social, las reducimos en seguridad, las reducimos en limpieza. Es que luego, al mismo tiempo de pedir una bajada de impuestos, piden que se creen retenes permanentes en las pedanías. Es que retenes permanentes en la las pedanías supone, en 30 pedanías, retenes permanentes, todas, incrementar la plantilla pobladas, de la las más pobladas en 100 personas. Eso Ay. supone 5 millones de euros. Y al mismo tiempo piden bajar los impuestos en 12 millones de euros. Oiga, digan cómo se hace. Porque con trucos de magia no se puede gestionar. Porque al final intentan sacar conejos de la chistera y lo que sacan son mentiras. Vale, Lo de los retenes, eh, vamos a hablar de la seguridad en las pedanías, no queda ya mucho tiempo. Lo de los retenes de policías en las pedanías más pobladas pues el, quizás sea una de las medidas para es que es, el Partido no, Popular. No solo es una propuesta del Partido Popular, es una propuesta de los vecinos de las pedanías, que ayer, si quiere, el señor concejal puede dar cuenta de la reunión que tuvo con los colectivos, que están asustados porque viven en el campo, no viven tranquilos en sus propias casas, del, al miedo de las últimas soleadas de robos que han No le falta ciudad. ponerle tantos dramas. Sí, sí, eh, no, el no, no es el drama. Es, son las personas, son las personas que mala. lo están realmente pasando mal en sus propias casas, que no duermen tranquilos, que tienen miedo de dejar a sus hijos solos por sí. la soledad de robos. Yo no me lo tomo a risa, porque no, mi familia vive en las pedanías y, si, y sé lo que es sufrir, eh, ten, tener miedo, no puedes dejar a tus hijos solos por el tener ese miedo de que pueda pasar algo a tu propia familia en tu propia casa. No, yo no me lo tomo a broma. Porque si hay todos estos colectivos que se han unificado para reclamar más soluciones y más policía y más presencia policial en las pedanías no es porque no haya policía, sino porque el equipo de gobierno no está poniendo la, eh, a disposición de esta ciudad todos los recursos que necesita, porque hace falta mucho más policías, porque hace falta retenes en las retenes en las pedanías, porque hace falta esa famosa eh, eh, inversión que ustedes dijeron que van a hacer la policía Para que haya eh, policías en las pedanías Y que iba a haber un control eh, en las pedanías Que dijeron que se iba a poner sí, en este septiembre rural. La patrulla rural ¿Sabes no sabe durante el año 2020 y 2021 ¿Cuántos agentes de la policía local Se están incorporando? 64 ¿Sabes cuántos incorporaron en su mandato 2011-2015? 20. Cero la Cero agentes de policía En este mandato 64 se están incorporando incorporando durante el año 2020-2021. A final de mes toman posesión ocho agentes de policía. A mitad del mes de octubre se incorporan 25 nuevos agentes de policía. Se está haciendo esa inversión en seguridad pública porque es uh -huh. lo fundamental para los ciudadanos, sí. con la creación de esa unidad rural de seguridad. Y la creación que han hecho los vecinos del campo sí. de esa plataforma Beins Alerta estamos desde el primer momento con su representante, con Vicente Bordonado, que, sí, que es es, de esta casa, trabaja ¿eh? en esta casa eh, estamos en contacto permanente, en contacto diario para tratar de establecer esa coordinación y esa cooperación entre los vecinos y la policía local para que, eh, lejos de ese dramatismo que pone el representante del el Partido Fata Popular que, que es drama propio de una película de serie B eh, no conoce realmente la realidad se, eh, ellos mismos dijeron en un debate en esta casa la semana pasada, que no es viable la propuesta de los retenes permanentes, que la policía tiene que estar por los caminos del campo y por las calles y por las carreteras del campo patrullando, no en retenes. Por lo tanto, al final es que Todo se, se roza ese esperpento y se hacen propuestas que suponen una inversión importante de dinero, al mismo tiempo que se pide una bajada de impuestos cuando son los propios los que están pidiendo más policía patrullando y no entretenes y nos queda el aparcamiento la falta de aparcamiento, ustedes son sensibles a ello, hay más carriles bici eh, están suprimiendo el aparcamiento y eh, ¿qué van a hacer? ¿dónde vamos a aparcar los coches? hay también eh, previsto un plan de aparcamiento, sobre todo eh, ya que se está eh, peatonalizando el centro, que se está demostrando que es un éxito esa peatonalización porque se está eh, reactivando el comercio y se está reactivando eh, la vida social en las propias calles del centro, pues hay un plan eh, para poder construir en la zona perimetral del centro urbano esos eh, aparcamientos para que la gente que venga a disfrutar de nuestros espacios eh, y de nuestro comercio pero pueda dónde, aparcar, ¿dónde pero son? también en barrios. También ¿Dónde, en barrios ¿dónde son? Eh, También en barrios <risa> se está eh, tratando no dicen, ni la zona. de poner... Exactamente. De poner de pon Es que que Habla por hablar. No ni, ¿En qué, en qué sitio va a haber nuevo aparcamiento? Bueno, pues le he dejado que... que en ese plan pregunto. de aparcamientos que presenta el Partido Popular dice plan de aparcamientos, pero ya se queda ahí en un, título, en un ah, titular, pero, pero no desarrolla no no, nada, nada más. Hay solares en la, claro. en la ciudad en los que hay que a, a aceptar para que sean... Solares rosa. en la ciudad. Solares en la ciudad, sí, solares del Ayuntamiento de tutela pública que se puedan sí. aceptar para que se hagan... Solares municipales. Solares municipales para que se hagan aparcamientos gratuitos y... Estos señores hablan de. Dígame que, un al municipal donde hacer, se puede hacer eso. Dígame Carruza, solo uno. En Carrus hay varios. Y, no, final, dígame, acá, solo uno, ¿no? bueno, dígame solo en Carruz, uno. Se en Carrus, precisamente, es que Héctor estos... Díez señores... anunció y el alcalde anunció que ya tienen ustedes dos zonas para a, aparcamiento gratuito por aquello de Olegario de Marcos ayer que van ustedes a peatonalizar. Bueno, plataforma única ¿Sí? o incorporar carril bici. No hay tiempo para más. Se nos ha ido el tiempo porque tenemos una entrevista que tiene que ver con el concejal de seguridad. Porque yo no sé. Eh, tenemos una dana, eh, según Bordonado no estamos en, en la zona activa, pero hay preocupación por el estado de los barrancos. Ustedes no son su competencia, es del Ministerio, pero ustedes han peinado la zona. No, eh, a pesar no ser competencia, sí que estamos eh, cerca de los problemas y hace escasamente dos semanas equipos de protección civil de Elche junto con los drones de la policía local estuvieron inspeccionando todos los barrancos de la ciudad y en las zonas críticas se hizo una retirada de restos de poda o de incluso enseres que habían entorpeciendo el cauce natural de estos barrancos. Por lo tanto, pese a ser competencia de la Confederación Hidrográfica, el ayuntamiento en aquellas zonas sensibles ha hecho ese trabajo de peinar, de, de, de revisión y por lo tanto en esas zonas críticas tratar de eliminar esos elementos que puedan entorpecer pues, el discurrir de... Pues vamos a ver si los vecinos aprueban ese trabajo que usted dice que han hecho, porque creo que hay problemas, concretamente en el Barranco de los Arcos. T tenemos en unos minutos la, al representante vecinal de esa zona. Muchísimas gracias Ramón Abad eh, y muchísimas gracias Sergio, Sergio muchísimas Rodríguez gracias. Por, a ustedes muchas gracias por participar en esta tertulia política de este martes. 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 Y recuerda, en Carling, 10% de descuento a familias numerosas. Carling, hiperpapelería. Estamos en José María Book 16, junto al Corazón de Jesús. También en Facebook, Instagram y en ofielche.es.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 Faltan tres minutos para llegar a las diez de la mañana y seguimos con más entrevistas. Ya lo hemos comentado en la tertulia política, volvemos a sufrir un nuevo episodio de gota fría, pero de momento, según Vicente Bordonado, el Che se encuentra en ese sector menos activo de esta dana. Sin embargo, los chubascos han aparecido y vecinos que viven junto a barrancos tan importantes como el de San Antón, ...o el de los Arcos, vuelven a mirar hacia el cielo con preocupación... ...por las temidas inundaciones... ...pues bien, tras inspeccionar el cauce, en concreto el barranco de los Arcos... ...y comprobar que desde el Ministerio nada se ha hecho por mantenerlos libres de carrizo... ...los vecinos de esta zona han denunciado la situación... ...y por eso hablamos con uno de ellos, del grupo vecinal del barranco de los Arcos... ...él es Cayetano Agulló, muy buenos días Cayetano hola buenos días eh, buenos días cayetano eh, decimos que eres uno de los vecinos que vive eh, junto al barranco de los arcos que vosotros sabéis me has mandado muchas fotografías sobre el estado actual del barranco de los arcos acabamos de preguntarle al concejal de seguridad sobre el estado de los mismos a pesar de que el ayuntamiento no es competente en este asunto sino el ministerio la confederación él nos ha dicho que hace dos semanas estuvieron inspeccionando todos los barrancos, la policía local, con drones y retiraron enseres en algunos de ellos. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el barranco de los arcos? Bueno, bueno pues el barranco de los arcos, resulta que es la parte de abajo del toro, Y resulta que está lleno, pero unos 60 metros de cañas tumbadas por culpa de que hubo un incendio en eh, la Nid de Alba y de entonces estamos peleando a ver quién tiene que limpiarlo. Entonces, por lo demás yo no sé a quién le, le percute, pero yo he llamado a varias entidades y ninguno se quiere hacer cargo. Si está, cae una, una lluvia ahora en estos días, bueno, nos ahogamos como mínimo 20 casas, como mínimo. O sea que esa situación, ese estado en el que se encuentra. Eh, dígame el tramo concreto eh, del Barranco de los Arcos. De, porque el, me está hablando del final, pero ¿dónde está el final del barranco? El final está eh, cerca, a unos dos kilómetros de, de lo que es el Museo de Pusol. Eh, las aguas, cuando pasan por este barranco, pueden llegar hasta, hasta el museo. Que. A veces han llegado poco porque se va escampando, pero en mi parte, zona zona de mi casa, eh, está embutido y se sube eh, a metro y medio eh, de, de agua pasando todo el día, o día y medio, pasando todo, cuando hay agua. Desde que llueva aquí en Elche, o la parte del norte de, de esto, la parte de Aspe, Novelda, y todo eso coge ese balanco o sea que la Pero zona... esto está todo en la parte de abajo uh -huh. la zona la zona más crítica la, la zona es eh, de partida, partida sí es la parte de abajo del todo que es partida de algoros algoros pusol quizás está sea cerca también sí, está está entre una cosa y otra está entre pusol y algoros O sea que... Es de Algoros, es de la parte de Algoros. ¿eh? O sea que, de, para entendernos, eh, de normal, una situación normal, eh, cuando hay lluvias intensas, este barranco suele inundar muchas de las casas situadas junto al cauce en las pedanías de Algoros y Pusol. Y ahora ustedes están denunciando Exacto. que hay 60 metros, ac acabo de decir, de carrizo, de cañas tumbadas, sí, acumuladas, sí, 60 sí. metros, eso, eso en voz prácticamente cubre todo todo el barranco, eso significa que el agua desbordaría sí, sí. por muy poca que que haya. Exacto, en el momento que esta noche yo esta noche he mirado en vela pensando que podía caer agua y que podíamos inundando que o sea, podía inundar. Entonces, eh, yo creo que esa ese barranco no sé quién, a quién debe yo he llamado a, a a la confederación ...de Segura, a las de Júcar... ...a Medio Ambiente... ...a los forestales de creyentes... ...que también llevan la zona de aquí... ...y, y bueno, y al Ayuntamiento... ...en fin, a, a muchos, muchas entidades... ...y ninguno se quiere hacer cargo... ...y no contestan... ...siquiera, ¿eh? ...algunos ni siquiera contestan... ...pues es algo sorprendente que no contesten... ...y está usted solo en esa lucha... Eh, ...porque ¿de cuántos vecinos estamos hablando? ...no, no, estamos... Eh, estamos veinte vecinos. Normalmente ustedes han sufrido episodios de inundaciones, los sufren, se quedan incomunicados, sí, sí, bueno, ¿de qué yo forma? A mí, a mí hace trece años ya vino una muy fuerte y me tiró cuarenta metros de muro en mi parcela. Eh, entonces, eso fue un muro que tenía yo hecho para vecinos, el vecino mío estaba a metro y medio de altura, más alto que mi casa, y eso, ese, metro, ese 40 metros me los tiró todo abajo y se me hundió toda la parcela mía. Yo con agua estuve por la noche hasta agua en, en la rodilla, hasta la rodilla. Los 20 vecinos, usted es el portavoz, usted es el que se ha dirigido a todas las instituciones públicas y dicen que no ha habido respuesta de momento a esta situación. ¿Temen ustedes? Yo, también, yo me he dirigido a algunas sí yo me he a algunas entidades y otros vecinos a otras entidades, yo estaba moviendo por con la Confederación de, de organizaciones del Segura y medio ambiente y los forestales, otros vecinos estaban hechos exitos al Ayuntamiento, eh a, a precisamente a emergencias de, de Ayuntamiento, a el que convive, a lo MAC y y ninguno contesta. Tenemos que dar paso también, tenemos que saludar a los telespectadores del programa La Glorieta. Acabamos de conectar porque pasan tres minutos de las diez de la mañana y a ellos les tenemos que eh, informar que estamos hablando con Cayetano Agulló, uno de los veinte vecinos que viven junto al barranco de los Arcos en las pedanías de Algorós. También de Pusol se ve afectada. ...cada vez que el barranco de los Arcos no se limpia adecuadamente... ...llueve con cierta intensidad y hay inundaciones... ...ustedes están denunciando que desde la Nid del Alba... ...que hubo un incendio... ...hay 60 metros acumulados de carrizo al final de este, barranco, de este barranco... ...el de los Arcos... ...y temen que con el episodio de Dana que tenemos cerca... ...menos mal que no lo tenemos encima... ...las lluvias puedan ser intensas... ...y puedan provocar inundaciones... ...Cayetano nos estaba contando... ...que hace 13 años... ...una de las inundaciones... ...pues derrumbó... ...40 metros de muro que tenía... ...ahora temen que los daños sean... ...mayores, más cuantiosos... ...las danas que hemos tenido... ...por ejemplo hace dos años... ...las danas de la Vega Baja... ...¿qué, qué, qué daños causaron en el barranco?... ...porque quería preguntarle... Cayetano, ¿es la primera vez que ve usted el barranco con tanto carrizo, tan, tan embozado? Mm. Mm. ¿Embozado? Bueno, hace 13 años ya estuve eh, dirigiéndome a la Confederación y a la Fiscalía de Júcar, que es la, la que lo llevaba antes ¿eh? y ahora lo lleva el Segura. Y resulta que me estuve también pues, a, hablando, mandándole caminos por teléfono, mandándole correos, hasta me hicieron caso y vinieron a limpiarlo. Pero llevaban 25 años sin limpiarlo. O sea que esto eh, es como si no estuviera de nadie, no fuera de nadie. Entonces supongo que alguien tiene que hacerse cargo de limpiar este, este barranco. Pues sí, la denuncia queda hecha hoy aquí en el programa La Glorieta y esperemos que le escuchen. Y cuanto antes, eh, pues liberen al barranco de tanto carrizo. Muchísimas gracias, Cayetano Agullo, por su testimonio. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Buenas tardes, buenos días. Hasta luego. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Park Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan ocho minutos de las diez de la mañana y vamos a hablar ahora de las pensiones. Porque la Mesa Estatal, por el blindaje de las pensiones, no se rinde con su campaña el candado de las pensiones, emprendida hace ya más de un año para garantizar que no se privaticen Y para ello reclaman una reforma de la Constitución Española para que pueda prohibirse. Pues bien, sobre este asunto tenemos con nosotros al portavoz, vamos a hablar ahora con el portavoz de la Mesa Estatal, Joanen Cuñat, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Joanen. Hola, buenos días. Bien, ustedes continúan con esta campaña del candado de las pensiones, quieren blindarlas porque no quieren que se privaticen, pero uh -huh. ¿qué? Eh, ¿Tienen pruebas eh, de que vayan a privatizarse? Hombre, lo que hay es una amenaza de ya desde hace décadas eh, que venimos asistiendo a un proceso de, de ataque a las pensiones donde las, eh, las pensiones privadas o los fondos privados han ido avanzando, ocupando el espacio que les correspondería a las pensiones públicas porque al mismo tiempo las pensiones públicas se han ido deteriorando. En este caso nosotros consideramos El, el desarrollo o el avance de las pensiones privadas, vamos, eh, no hace falta que yo lo diga, es absolutamente legítimo. Es más, los poderes públicos deben amparar la iniciativa privada y, la, y el derecho de las diferentes instituciones privadas a poder promover sus productos. Ahora, lo que nosotros no compartimos es que, sea que los, las pensiones privadas avancen a costa de las pensiones públicas. Es como si alguien vendiera oxígeno eh, a costa de contaminar el aire. Esto es lo que nosotros eh, consideramos que no es admisible. Entonces, a esto hay que añadirle que hace unos meses se puso encima de la mesa el proyecto que ya es un firme objetivo en el proceso de reforma de las pensiones de incluir los planes de empresa eh, dentro del sistema público de pensiones, lo que significa privatizar una parte de las pensiones públicas. Y eso es lo que nosotros consideramos que no, que no es aceptable. Eh, estamos en contra de la privatización total, ...o parcial, como pueden suponer los planes de empresa. Pero ustedes reclaman casi un... ...no es un imposible, pero en estos momentos... ...sí que es problemático una reforma de la Carta Magna. Bueno, lo que se ha demostrado es que la Constitución... ...se puede reformar rápidamente... Eh, ...porque se hizo para, re, para reformar el artículo 135... ...de la Constitución en verano y prácticamente en horas. En cuestión de horas se aprobó una reforma de la Constitución... ...que supuso un cambio estructural en nuestra economía, introduciendo el techo de gasto en, en la Constitución y, por lo tanto, eh, obligando a todos los poderes públicos, a partir de ese momento, a que cualquier gasto social estaba eh, supeditado al pago de la deuda a los acreedores. Es decir, va por delante a pagarle las deudas, por ejemplo, de una administración a un banco alemán que pagar las pensiones o cualquier otro gasto social. Eso es lo que se aprobó con el artículo 135. Nosotros que en la plataforma somos 360 organizaciones y hay muy diferentes posiciones respecto a esto, lo que sí que estamos es unidos es en un solo punto y es que queremos como un 135 pero para las pensiones. Es decir, claro. que se introduzca en la Constitución la obligatoriedad de que las pensiones y el pago de nuestros mayores va por delante de cualquier otro, otro gasto y por lo tanto eso se asegura. Por lo tanto, no se pueden privatizar, no se pueden degradar, no pueden perder poder adquisitivo. Las pensiones antes que los acreedores. Eh, eh, ¿Cuál es el apoyo político que están teniendo? Bueno, nosotros, la, la Mesa por el blindaje de las Pensiones nace en el 2013, eh, lo que quiere decir que llevamos ya ocho años de trabajo que nos ha permitido eh, recabar el, el apoyo, no solo de una parte importante de la población, eh, hay que tener en cuenta que hemos recogido casi 3 millones de firmas, que hemos conseguido el respaldo de instituciones como la Generalitat Valenciana, como el Parlamento de Navarra, el Cabildo de Gran Canaria, más de 60 ayuntamientos de todo el país, que incluyen el de Santiago de Compostela, el de Pamplona, el de Madrid, y todo esto supone más del 30% del censo. Eh, conseguir el respaldo de más del 30% del, del censo representado en instituciones eh, pues significa eh, un respaldo importante desde nuestro punto de vista. Y luego, las respuestas que hemos tenido en el Congreso de los Diputados siempre han sido extraordinarias. Eh, hasta ahora no, no existía en el Congreso de los Diputados ningún partido que defendiera explícitamente la privatización de las pensiones. Ahora ya existe una opción, aunque no sea ni muchísimo menos mayoritaria. Pero la inmensa mayoría de, la, de, los, de las opciones políticas en el Congreso de los Diputados, con diferentes sensibilidades ideológicas, nos han trasladado siempre su respaldo. ...nosotros, eh, y cuanto mínimo su simpatía... ...nosotros somos conscientes que la fuerza de la costumbre... Eh, ...vista en las leyes, en el cambio de las estructuras... ...es, es complicada, es muy difícil... ...y nosotros en ese sentido lo que somos es... ...exigentes pero humildes... ...en el sentido de que sabemos que hay que trabajar... ...que hay que unir a, a una parte importante de la sociedad... ...para que eso se vea reflejado en el Congreso uh -huh. de los Diputados... ...y lo único que les exigimos a nuestros representantes... ...es que hagan como nosotros... ...es decir, nos unimos los diferentes por una causa común creemos que ha llegado un momento de dar un, el siguiente gran paso democrático en nuestro país, que es que las pensiones eh, pasen a ser un derecho fundamental, prohibiendo su privatización. Que esto es algo, permíteme con esto acabo que que la mayoría de la población nos desconoce. Nuestra constitución no reconoce que las pensiones sean un derecho. Popularmente se dice, ¿no? Las pensiones son un derecho y, y lo son moralmente, pero en la constitución no están reconoc no es reconocidas, muchísimo menos como un derecho fundamental, sino que es un principio orientativo que los poderes pueden cumplir o no. Hasta ahora se ha cumplido en una determinada manera, pero ya hemos visto que hemos tenido que pelear durante cuatro años para recuperar lo perdido con el, con el gobierno de Rajoy. ¿no? Entonces, eh, creemos que ha llegado el momento de dar este paso. ¿Y con este gobierno hay dinero para las pensiones? A ver, aquí hay dos, dos cuestiones que te respondo rápidamente. La primera, el problema de si hay dinero, eh, por supuesto que hay dinero. Nadie se preguntaría si hay dinero para el Ministerio de Defensa o si hay dinero para otros, para otros gastos. Porque el problema de, de introducir el problema de si son sostenibles o no, si hay dinero o no, es una pregunta trampa. Hay dinero para lo que haya voluntad política. Eh, si hay dinero, si es necesario, se gasta. Y lo que nosotros decimos es, oiga, si hay un sector de la población que, por el que vamos a pasar el 90%, la inmensa mayoría, bueno, todos, pero en fin, eh, hay un pequeño sector que dispone de, de gigantescos fondos de pensiones privados, eh, pero la inmensa mayoría pasamos por ahí después de, de, de 30, 40, 50 años de trabajo eh, entregados a tus proyectos personales y de tu familia, pero entregados a la sociedad, contribuyendo a la riqueza colectiva, teniendo que aguantar, como es lógico, diferentes gobiernos, diferentes situaciones económicas. Oiga, cuando llega la vejez, en fin, quiero tener la confianza, confiar en que mi gobierno, en que mi país, me va a respaldar, va a cuidar de mí. Y eso da una estabilidad, una seguridad para el futuro de un país brutal. Y por eso es lo que nosotros consideramos Que, que hay que eh, apostar por brindar las pensiones de la Constitución. Por lo tanto, esa es la primera cuestión respecto a si hay dinero o no. Por supuesto que hay dinero para lo que se quiera. Pero, en segundo lugar, es que además, si hacemos las cuentas, lo que pasa es que no solo es que hay dinero, es que hay muy diferentes opiniones eh, alternativas, análisis de diferentes economistas, que lo que nosotros eh, nos gustaría es que se profundizaran en ese debate, que demuestran que hay fórmulas para que podamos tener eh, en fin, no, so, no solo mucho mejores pensiones, sino elevar eh, las condiciones y mejorar las condiciones de las pensiones mucho más. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros con el blindaje constitucional de las pensiones no queremos solucionar todos los problemas. Hay muchas cosas que mejorar en las pensiones. Pero al prohibir privatizar las pensiones en la Constitución, lo que, lo que estaría prohibido es retroceder. A partir de ese momento solo se podría mejorar. No tendríamos que pelear por lo perdido. Pues eh, el trabajo que ustedes realizan desde hace ocho años es importante, sobre todo también para despertar eh, conciencias. Eh, las concentraciones, las movilizaciones, las retoman, las han retomado ustedes después del verano. ¿A Elche llegará alguna de esas movilizaciones o de esas campañas? Sí, por supuesto. Eh, hemos empezado eh, este lunes eh, con, eh, nosotros iniciamos la campaña del candado de las pensiones, que digamos que es un símbolo del candado que, que intenta eh, representar ese blindaje constitucional. Lo que buscamos es un candado constitucional. Iniciamos esa campaña hace un año y ahora lo que hemos iniciado es un ciclo de concentraciones todos los lunes a las 7 de la tarde en las plazas y en los sitios céntricos de las principales capitales. Entonces, este lunes día, día 20, ayer, empezamos en 20 capitales y lo que vamos a hacer es ir avanzando progresivamente. ...tanto a través de la iniciativa de las eh, 360 organizaciones de la plataforma... ...como a través de la iniciativa de ciudadanos que quieran ponerse en contacto con la plataforma... ...y por lo tanto eh, llevar adelante eh, el candado de las pensiones eh, a su ciudad... ...o sea llevar el candado a su ciudad y montar las concentraciones. En merp.es -E o en merp_org, org que es la cuenta de Twitter... ...pueden encontrar eh, cualquiera de la información, puede ponerse en contacto con, con nosotros... Y, por lo tanto, poder acudir a las concentraciones que ya se van a celebrar el lunes que viene y, a partir de ahí, por supuesto, a partir de ahora todos los lunes, o montar una concentración en su ciudad o en su pueblo, que por pequeño que sea se puede montar. Pues, Joanen Cuñate, portavoz de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones, gracias por explicar esta campaña del candado de las pensiones que están ustedes emprendiendo de, en diversos puntos del país. Muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Un saludo.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 110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 Disfruta de la cama Z de Kia desde 13.800 euros. Y ahora, aprovecha las ventajas del Plan Moves 3 al elegir una versión híbrida enchufable con la tranquilidad de los 10 compromisos Kia. Oferta válida financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.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 ...con Rosmar y Alonso. Pasan 21 minutos de las 10 de la mañana... ...y tenemos con nosotros a Marga García... a ...quien damos la bienvenida... ...porque ella nos va a dar, como siempre... ...ese repaso de la actualidad local. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy es martes, día mundial del Alzheimer... ...pero tenemos varios frentes abiertos... ...en Milán con la feria de calzado... ...el manifiesto que se va a leer a mediodía... ...en el centro de la Portalada de enfermos de Alzheimer, pero tenemos también, al ser martes, la actualización de los datos del COVID, de esa pandemia, sí. eh, que ya eh, afortunadamente eh, la vamos olvidando, pero no sé, no sé por qué, ¿cómo están los, eh, los nuevos casos? Creo que son más los de, en el cómputo global de la Comunidad Valenciana que superan los 500 casos, nuevos casos, los detectados en las últimas 24 horas, son más que anteayer. No sí, sé cómo se verá esos, reflejado eso en la incidencia. Esos, eh, esos datos que de la comunidad valenciana corresponden a todo el fin de semana. Ah, vale. Entonces, los que antes sí que sábado y domingo, la, la Consellería de Sanidad mandaba esos datos pero ahora los que manda el lunes son los de todo el fin de semana, por eso... Son más que, bueno, abultados. Ahí está. <risa> vale. Pero bueno, sí. Me no. había asustado al ver no, no. 500 y pico casos. No. En las casos. últimas semanas eh, más de 300 casos diarios no, no sobrepasan la Comunidad Valenciana. Bueno, pues aquí en Elche bueno, pues seguimos con buenas noticias. Uh -huh. La incidencia ya se acerca a los 50 casos por cada 100.000 habitantes. En, en concreto son 52 Después de los 28 positivos registrados en la ciudad entre el jueves y el domingo, los últimos cuatro uh -huh. días. Y la buena noticia es que no tenemos fallecidos. Así que bueno, después de ya llevamos varias semanas sin registrar ninguno y la cifra se mantiene en 280. Esto el... se refleja en que vamos retomando ya todas es. las actividades presenciales, las clases en la Universidad Miguel Hernández que comenzaron ayer y esas actividades conmemorativas del, del Día Mundial del Alzheimer, que son muchas exposiciones, conciertos, teatro… Sí. Eh, campañas en redes sociales la verdad es que la alternativa online no se nos, no se nos escapa ¿no? no se nos va, sí, ha venido se a quedarse se mantiene esa alternativa online como por ejemplo también en la feria de Milán que se ha desarrollado estos días ah, claro. que además de, bueno, de esa feria presencial que vuelve este año bueno pues se ha mantenido también online, yo creo que el online bueno eh, ha venido para quedarse aunque se retomen las actividades presenciales y bueno el alcalde sigue allí en Milán con esa esa feria del calzado donde participan una veintena de empresas ilicitanas. Hoy había agenda, ¿no? Del alcalde y del concejal de promoción económica. No están solos. Sí. Es una pequeña delegación ilicitana la que se encuentra allí apoyando a nuestros empresarios. Sí, apoyando a los empresarios, visitando los diferentes expositores, ya que bueno, pues de todas las firmas que han ido de España y de la Comunidad Valenciana, pues la delegación del Che. ...es eh, la mayoritaria y bueno, el alcalde, el edil de promoción económica... ...bueno, pues han estado allí para apoyar un año más a los empresarios del calzado. Pues nos contarás las declaraciones eh, recogidas eh, en esa feria internacional del calzado... ...a la una, pero hay más asuntos en este día de martes. Sí, bueno, pues eh, además el edil de mantenimiento... Héctor 10 informa sobre actuaciones en el Pond del Bimilenario. Bueno, ah, bueno, ese es que se está haciendo sí. en las últimas semanas. También la edil de movilidad Esther 10 informa sobre marquesinas para los autobuses. Además, bueno, como tú has dicho, se va a leer ese manifiesto contra el Alzheimer en la sede de Afae, en la zona de la portalada. Y también la edil de cultura Margantón. Presenta la programación del escorchador Así que bueno, una mañana bueno, Intensa, getreada, intensa sí. también Y sobre todo para averiguar eh, Qué le pasa al pan del bimilenari, Por qué tantos socavones en sus accesos Veremos, veremos qué actuación Y lo que nos cuesta A los ilícitanos la reparación de esos socavones Que no, no acaban de solucionarse Marga, pues muchísimas gracias Por la previsión Y por los datos del COVID Son buenas noticias las que nos traes Este martes a la una, todo ello, eh, pues vuelves con toda la actualización. Sí, a la noticias. una con toda la actualización de los datos de esa visita del alcalde a Milán o, bueno, pues de esas conclusiones o propuestas para bueno, reparar esos socavones en el Pondelvin Milenari, pero por supuesto en nuestra web, telelch.es. Y esta noche con Salvador Campello, pues todas las imágenes. ...pues muchas gracias, buen trabajo... Hasta luego. Mara, ...hasta luego, gracias también... ...por venir puntual... ...a su cita del repaso de la ronda de noticias... ...porque todavía tenemos más entrevistas... ...ahora damos paso... ...a la crónica deportiva... ...con nuestro compañero Paco Gómez... ...que ya está preparado... ...a él pues le damos los buenos días... ...hola buenos días... ...el Elche Club de Fútbol... ...ya solo tiene ojos para el Villarreal... ...y es que no hay demasiado tiempo para los análisis... ...tras el empate contra el Levante... Puesto que los ilicitanos mañana tienen otro derbi de la comunidad, concretamente en la cerámica, el estadio del Villarreal, equipo que está en plena competición europea y que mmm, mañana miércoles a las 10 de la noche se enfrenta al Elche de Fran Escriba, el técnico blanquiverde. Tiene las bajas de los dos centrales el capitán Gonzalo Verdú que vio la quinta cartulina amarilla frente al Levante y se pierde el partido por sanción y la de eh, Pedro Vigas que estará al menos hasta primeros de noviembre en el dique seco por una lesión de rodilla. Antonio Barragán será el sustituto pero no será la única novedad. Está claro que el técnico del Elche va a hacer rotaciones y hombres como Fidel, que el otro día no jugó ningún minuto. Lo mismo Josan. Veremos también en otras situaciones eh, cómo eh, podría darle descanso a Raúl Guti, que lo ha jugado todo. Habrá rotaciones pensando en el partido también del próximo domingo en San Sebastián. Otro difícil compromiso en el Real e Arena contra la Real Sociedad. Al menos el Elche afronta el partido con esos seis puntos en cinco encuentros. Está por delante, entre otros del propio Villarreal y tiene un colchón de 5 puntos sobre la zona de descenso. Los focos también estarán puestos en Javi Pastore, que podría tener mañana más minutos después de la media hora de la que disfrutó en su debut contra el Levante. Un Pastore emocionado por volver a los terrenos de juego. Sí, yo con mucha emoción, muy, con, con muchísimas ganas, la verdad. Hacía mucho que no, que no jugaba 30 minutos, así que la verdad que para mí es, es un triunfo hoy de poder, de poder haberlo hecho, de, de sentirme bien, cómodo y con el afecto de la gente que es, que es lo más lindo. Pues el equipo entrena esta mañana en el Martínez Valero y a las 6 de la tarde partirán en autobús rumbo a Castellón donde pasarán la noche y mañana disputarán el partido, como digo, a las 10 en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y ya cerramos la ronda de noticias con la importante previsión meteorológica. Decimos importante porque tenemos muy cerca de aquí una dana, un nuevo episodio de gota fría y los chubascos también han aparecido esta madrugada, pues sepamos por Vicente Bordonado si a lo largo del día también tendremos lluvias intensas o poco intensas. Eso nos lo cuenta en unos segundos Vicente Bordonado.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 13 litros metro cuadrado en buena parte esta madrugada han llegado algunos núcleos convectivos desde la región de murcia han dejado algunas precipitaciones en la ciudad hemos recogido entre 5 13 litros metro cuadrado en buena parte del territorio entre 3 y 6 litros metro cuadrado en lo que resta de mañana ambiente relativamente soleado intervalos puntuales situación de viento en calma para esta tarde alternancia de nubes y claros viento flojo de componente marítima con rachas en torno a los 30 kilómetros por hora ...van a bajar las temperaturas máximas... ...que en buena parte del territorio... ...hoy no van a superar los 24 grados... ...a partir de mañana miércoles... Eh, ...con el embolsamiento de aire frío en altura... ...dan a gota fría circulando por el interior de la península... ...seguiremos estando en el sector menos activo de la misma... ...por lo tanto no esperamos gran cosa... ...en cuanto a precipitaciones... ...tendremos una jornada con paso de abundante nubosidad... ...precipitaciones de carácter débil... ...que podrían llegar a ser puntualmente moderadas... En cuanto cualquier momento del día. Viento en calma a primeras horas, flojo de componente este por la tarde, temperaturas máximas que van a rondar los 24 grados. El jueves por la mañana se podría registrar alguna precipitación, las temperaturas se recuperan, valores en torno a los 26 grados, viernes mucha nubosidad, alguna precipitación a última hora y el sábado no descartamos precipitaciones puntualmente moderadas. Descenso de las temperaturas de nuevo para el sábado con valores en torno a los 24 a partir del domingo volverá la estabilidad atmosférica las altas presiones garantizarán el predominio de cielos despejados y el ascenso de las temperaturas 101.4 tele -Elch, Radio Marca ¿Quieres cambiar la cocina por una nueva de diseño? Hogar mobiliario ¿Necesitas reformar el baño, el salón, las habitaciones? Hogar mobiliario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 Estamos ya en la recta final del programa, son las diez y tres minutos y vamos a hablar del agua, porque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ya lo saben ustedes, estuvo la pasada semana aquí, cerca, en Alicante, con Regantes, el presidente del Consejo y el alcalde de la ciudad, entre otros representantes políticos. Allí habló del trasvase Tajo Segura, justificando que el cambio de explotación de sus reglas pues no va a suponer recortes en los desembalses, sino una gestión hídrica pues más sostenible y equitativa. Al alcalde le convencieron sus explicaciones, pero no tanto a los regantes que al menos dieron un gesto beneficioso para esta zona, pero no por el futuro del trasvase Tajo Segura, sino por el del Júcar Vinalojo, ya que la ministra anunció una inversión de 90 millones de euros para abaratar el precio del agua asumiendo la propuesta de los propios usuarios del Jucar Vinalopó. Pues bien, hoy vamos a hablar con el portavoz de la Junta Central de Usuarios de este trasvase, Jucar Vinalopó, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Os... O, ¿Os esperabais lo de que justificara los recortes del trasvase tajo Segura como lo justificó? ¿Os lo esperabais? ¿Pero esperabais a ese anuncio de una inversión de 90 millones de euros para el Júcar Binalopo? Bueno, hemos estado trabajando en tema durante tres años y, bueno, no sabíamos si lo iba a decir ese día, pero nosotros lo no estábamos. Eh, ...trabajando muy bien para que esté contemplado... ...en el futuro plan hidrológico del Júcar... ...que se tiene que, que aprobar en febrero y en marzo del 2020... ...que lo dijera ella, pues, pues fue un poco semi sorpresa ...al decir la cantidad y todo... ...pero, vamos, muy contento... ¿eh? ...en ese tema sí, en el Tajo Segura no... ...pero en ese tema sí, porque además era un proyecto muy particular nuestro, hemos trabajado personalmente la Junta Central y yo mismo y, y bueno, y a ver si por lo menos dejamos algo medio arreglado, por lo menos. Por ¿Eso por significa menos. que sí sabe que existís la ministra? Que, cuando, que sabe que ha habido un proyecto de tres años de trabajo que ha convencido a los técnicos de su ministerio y que ha dicho para adelante con ello... 90 millones de euros, ¿para qué van a servir? ¿Cómo se va a abaratar el precio del trasvase Júcar vinalopo Porque eso era una de las, de las condiciones que ustedes estaban en contra total de firmar el convenio y poner en marcha ese trasvase si el agua iba a resultar carísima. Y un agua no de tanta calidad, porque la toma, lo recordamos, va a ser desde Cullera y no desde mucho antes y más cerca de, las, de la cabecera del Júcar del Pues así es. Eh, ...el 2005 cuando se hizo el cambio de toma... ...en el Jucar Vinalopó... ...pasó de Corte de Payá... ...a Ciudad de la Marquesa en Cullera... Eh, ...teniendo que elevar... ...800 metros... ...hasta el Embalse San Diego... ...en Villena... ...con lo cual... ...800 metros de elevación... ...noche y día era una... lo una barbaridad... ...y hacía que con energía eléctrica... ...y más ahora como le está poniendo la luz pues era es que era imposible regalar ese y nosotros hemos ido siempre argumentando que no podía ser pero también hemos querido demostrar técnicamente que podía haber soluciones porque no encontrábamos pisos entonces eh, estuvimos en contacto con la Politécnica de Valencia que tenemos un buen buenas relaciones toda la vida y hace tres años y conjuntamente realizamos un proyecto precioso de un parque, digamos, fotovoltaico que eh, hecho entre Cullera y Villena para poder eh, hacer las elevaciones incluso ya de día con energía limpia y, y muy barata eso lo entregamos al Ministerio por ahí en septiembre o así, el 2020 faltaba un poco la viabilidad económica y nos fuimos también a la Politécnica de Cartagena, que es un equipo muy bueno económico, para decir, este proyecto tiene viabilidad económica y es rentable Efectivamente, entonces entregamos también al Ministerio, y para más siempre nos dijo bueno, ¿y qué piensa la clase política? Pues bueno, tuvimos otra vez que ir a, a las Cortes Valencianas, precisamente a la Comisión de Medio Ambiente, que tiene una relación muy buena, y se lo explicamos a, a todos los portavoces de todos los partidos, y el, pues el 21-22 de diciembre del 2020, por unanimidad de todos los partidos políticos, de la Comunidad Valenciana, VOS, Podemos, Compromís, PP, PSOE, Socialistas, todos por unanimidad, aceptaron el proyecto y dándole una visibilidad importantísima y dando, visto bueno, que todos... ...estaban de acuerdo que será la mejor solución... ...para bajar el precio del agua... ...se lo entregamos también al Ministerio... ...y todo este año hemos estado un poco... vislumbrando, matizando... ...y definitivamente yo ya sabía... ...que hace un mes... ...la reunión de ACOMED... ...lo dieron, lo dieron como positivo y, y bueno... ...y bueno ya la, la Ministra lo dijo... se lo dijo lo primero pues bueno, nos quedamos todos un poco suspendidos, me llegaba todo el mundo, que Ángel, porque la verdad no sabía nada, y bueno, claro. satisfecho y siguiendo trabajando para que vale. definitivamente ese proyecto les, uh -huh. les apruebe, venga contemplado en el plan del Júcar, y podamos y dejar a, a nuestros herederos y si la gente que quiera regar a un precio ya asequible del Júcar. Vale, ¿esto significa que ya se desbloquea el trasvase, el trasvase de Jucar-Vinalopo? ¿Ustedes estarían de acuerdo en ya firmar ese convenio con el Ministerio como usuarios para poner en marcha eh, esta infraestructura tan millonaria? Sí, ahora sí, ahora, bueno, ahora estamos eh, digamos, volviendo a hablar, diciendo, vamos a ver, si esta es una obra que se va a hacer con los fondos europeos, sí que son urgentes, que se pondrá en marcha dentro de tres o cuatro años y va a bajar igual. Hablo con cifras imaginarias. ¿eh? Si va a bajar 10 céntimos el metro cúbico dentro de cuatro años, el ministerio, ¿por qué no bajamos ya, ya, ya, 5 céntimos y empezamos a anotar y que luego en vez de que se aplique la bajada dentro de, de cinco años, lo se aplique dentro de diez? En vez de bajar diez, Dentro de cinco bajamos cinco ahora durante diez. Sí. Cosas para que ya que se vea que los regantes que tenemos un precio barato, bueno, barato, todo es pues, caro, pero asequible, para la próxima campaña poder ya empezar a, a vislumbrar. Y también eh, implicar a la Consellería de Agricultura que falta todavía hacer eh, el post-transvase de la margen derecha. Por ejemplo, donde rega San Pascual en el Che, que todavía no lo han terminado, están haciendo, pero... Uh -huh. Falta el trasvase de la margen pues, izquierda, de la derecha, que viene eh, hasta la derecha, uh -huh. está terminado, pero el de la izquierda, Aún no. el que llega hasta mucha miel, no está hecho. Entonces, pero eso, vamos, esto, ya, pero ¿qué, ¿qué va a suponer? Porque desbloquean ustedes el trasvase Jucarbina-Lopó, pero una vez, imagínense que ya esté puesto en marcha, ese agua, el agua del trasvase Jucarbina-Lopó, ¿qué campos son los que va a regar en Elche? ¿Todos? En este en en momento, por ley, ¿eh? el JUCA Villalopó solo viene para el, la sociedad de San Enrique, que es la margen, de, la margen derecha de Villalopó, y la margen izquierda, que es San Pascual. Y una dotación de dos hectómetros cúbicos de abastecimiento para ayuntamiento de hecho. Eso es la ley. Después ya veremos a ver, ¿eh? Eso, es la ley. Eso es la ley. Eso es lo que se va a aprobar hoy. Eh... Después. Pues ya veremos, a ver, eh, donde pasa tubería, pasa el agua, ya veremos, a ver, se pueden hacer muchos convenios y, y combinaciones y historias, eh, la voluntad siempre ha sido positiva, porque en el Júcar hay agua, pues es que claro y además, que aparte que hay agua es que tiene una ventaja, el Pantano Betus es un envase hiperanual que por ley, el 31 de septiembre, ahora, va a quedar solo a un tercio de su capacidad porque tiene que estar a un tercio para recibir las lluvias que caen en el claro. Con lo cual, en estos momentos, ¿eh? allá en Sueca, pasa agua que se podría traer aquí ya, pero, pero, pero cantidades, de... porque están soltando agua en, en dos meses. pues es o sea, una Tienen buena que soltar el agua, claro. porque es así, pues son este... envases uh -huh. para parar las avenidas. Pues es este, tra este trasvase es una buena alternativa al que quiere encargarse, al tajo segura. Eh, lo que pasa es que por ley riga una pequeña parte del candel, pero lo ha comentado. Si hay tuberías y hay voluntad de acuerdo entre todas las comunidades de regantes, pues puede que se reparta ese agua del júcar. Pero eso lo dejamos... ¿Eh? Lo dejamos ahí, <risa> para otro ya capítulo. Ya. Yo <risa> Lo dejamos. soy mayor y toda mi he para eso, ojalá pudiera ser. Pero yo creo que sí, que si sí. hay voluntad en este oriente nos llevamos todos muy bien. Y es cuestión de que exista agua y exista buena gente que sepa coordinar uh -huh. y sumar. Sí. Sí. y ahora Es una buena noticia. Es una buena noticia. Pero es muy parecido esto de los parques fotovoltaicos eh, eh, que presentó la ministra Teresa Rivera para el trasvase Tajo Segura, para, que, eh, las, para, eh, para suprimir el trasvase y que el, el agua desalada pues, tenga un precio asequible, el de construir no, pero... mm, parques fotovoltaicos. Es muy parecida, ¿no? Pero... La propuesta, la alternativa. La, la, la idea es la misma, pero físicamente no es lo mismo. Es lo mismo a producir uno, un parte de 50 megavatios que uno de 4. O sea, la, el volumen que necesita eh, eh, la desaladora de Torrevieja para desalar, no sé, lo dije un día y calculé, sí. eh, bueno, es una superficie más cerca un... de, de la playa, eh, es imposible. Esto sí, porque esto eh, recorre zonas muy agrícolas, muy de montaña, muy de. De, no existe además mucha población, ni existe eso, y se puede hacer perfectamente, está dimensionado, muy adecuadamente, uh -huh. además no hace falta mucho, mucho terreno, uh -huh. eh, la capacidad es, es pequeña, pero hay alguna desoladora para desfalar, como quieran hacer, 120 hectómetros cúbicos, hace falta media provincia, gigante con placas solares, así es una barbaridad. Bueno, una barbaridad. pues la ministra, la ministra les dio un, una de cal y otra de arena, eh, ustedes están contentos con el trasvase eh, Jucarvina Lopó Pero el Tajo Segura Ella dijo claramente Y además convenció a Chimopuch y a Carlos González Que es muy positivo el haber cambiado las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura Porque no se está hablando de recortes Sino de una gestión del agua equitativa eh, Justa, sostenible Póngale los adjetivos que quiera Que los dijo el alcalde Que al final el alcalde dijo que esto era una buena noticia para ustedes, porque al final el resultado de todos estos recortes, bueno, cambios en las reglas de explotación, es que va a llegar la misma agua que, si, que sin, las, eh, sin el cambio de las reglas de explotación. ¿A ustedes les convencieron las explicaciones de la ministra? Vamos a ver. Técnicamente, las reglas de explotación cambiarlas, y creo que eso lo dije ya usted no supone más de eh, 11 hectómetros al año de, de disminuir. El, el cambiar las reglas, porque si no traes 38 a otro 27, pues alarga. Es una cosa de, de periodicidad del envío. En eso ahí perdemos 11 hectómetros cúbicos. Pero lo que no perdemos 11 hectómetros cúbicos es en, el, en el, el aumentar políticamente y técnicamente El, el caudal de los ríos Tajo, lo que se llama el caudal ecológico, innecesariamente. Innecesariamente. La propia ministra lo dijo en Alicante y lo dijo hace dos días en Toledo, que se le escapó. El problema del Tajo no es el trasvase Tajo Segura. El problema del Tajo, y lo dijo en Toledo, es las aguas mal depuradas del río Jarab, que hace que el agua, hay cantidad de agua en Toledo, lo que pasa es que el agua viene mal porque viene eh, seis o siete, ahora quieren meter ocho ocho metros cúbicos de segundo agua de calidad estupenda del Tajo Segura, o sea, de entrepeño y buen día, pero vienen treinta o cuarenta metros cúbicos del río Jarama, que en los últimos trozos de Madrid está mal depurado. El problema del Tajo no es de cantidad de agua, es de calidad y la calidad mala la tiene eh, digamos el río Jarama, no El, el río Tajo, o sea que eso está clarísimo. En fin, lucharemos eso. Estamos haciendo alegaciones. A mí no me convenció lo de la ministra. Les dijo lo mismo de siempre. Además ella es así. <risa> y bueno, ella dice lo que su filosofía lo tiene así dicho. Y han tomado la decisión de incrementar el poder ecológico de, del río Tajo innecesariamente. ...que actualmente no es que no tenga calor ecológico... ...tiene seis metros cúbicos por segundo como mínimo... ...hoy están pasando ocho... ...¿eh?... Y, y, ...y además el sitio es exquisito... ...exquisito... Uh -huh. ...lo dice todo el mundo... ...calidad sí. adecuada... ...cantidad tal. ...pero quieren comentar... ...haber ecológico... ...¿para qué?... ...porque los grandes intereses... pues les interesa... ...lo dije así de claro a ella... ...casualmente no me dejan hablar públicamente de tema... Eso es aumentar el poder ecológico del Tajo para producir energía eléctrica, porque sí. esa agua que manda, que se incrementa hasta llegar hasta el embalse de Cedillo, que es frontera con Portugal, pasa por siete centrales eléctricas de y de Pues lo dejamos aquí, Ángel Urbina, con eh, esa argumentación que ya hemos oído en la anterior entrevista que le hicimos. Muchísimas gracias, Ángel. Pues gracias a vosotros y bueno, vamos a esperar a ver si esto, esto acaba bien. Lo de Junca Vinalopó y lo del Tajo Segura, pues que los políticos y... porque los técnicos lo tienen claro a ver si eh, rectifican y dejan vivir a esta provincia. Que con el Junca Vinalopó y el Tajo Saura eso, pues, pues podríamos vivir. Dignamente. Y ni cosa más bonita que vivir de la agricultura, ver, hacer lo que plantas libremente, con aire puro, y produciendo un bienestar a la provincia de Alicante, que sin agua sería esto una, una verdadera barbaridad. Muchas gracias. 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 37, 09, 15, 13. Este miércoles a las nueve y media de la noche en Tele -Elche, Radio Marca vive el partido en directo Villarreal Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica del Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Construde.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 media de la noche, Villarreal Elche en marcador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 Web IDR Italia.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 Pongamos algo de sol de atardecer, brisa del Cantábrico y una sonrisa O risa o carcajada y un partido entre amigos También una sobremesa de domingo que son más largas Lo incluimos de serie, ¿no? Claro, y talento también, pongamos todo Desde 1958 hemos exportado más de 12 millones de vehículos que llevan lo mejor de nosotros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 ...Avenida de Novelda 9, Elche. Pues quedan tres minutos para llegar a las once en punto de la mañana... ...nosotros nos despedimos... ...ya está preparada nuestra compañera Rosa Lucas... ...para realizar su programa con ustedes entre amigos... ...nosotros nos vamos con la música de Los Beatles... ...mañana miércoles estaremos de nuevo con otra tertulia... ...en esta ocasión de periodistas... ...la de hoy ha sido De Políticos, Partido Popular... Y PSOE han estado aquí para enfrentar, pues sus argumentos con la gestión pública. También hemos hablado de la denuncia vecinal de los afectados por las inundaciones del barranco de Los Arcos que tiene en un tramo en su tramo final más de 60 metros acumulados de carrizo y están a la espera de que alguna administración les responda y pueda retirarlos. Temen las inundaciones ahora que tenemos una dana cerca de aquí. También hemos hablado de las pensiones, de su blindaje y del derecho que se reconozcan estas pensiones en la Constitución Española. Una reforma de la Constitución es lo que pide la Mesa Estatal por el blindaje para prohibir su privatización. Y también eh, hemos terminado pues, hablando del trasvase Júcar Vinalopó, que ha encontrado en la ministra Teresa Rivera cierta aceptación por parte de los regantes. Los usuarios les han propuesto abaratar... El coste del precio del agua del Júcar va a ser un precio más asequible porque la ministra ya lo dijo en Alicante, la pasada semana va a invertir 90 millones de euros en construir una planta fotovoltaica para abaratar el coste energético que la elevación, las elevaciones del agua a los embalses desde Cullera a los embalses de San Diego y de Villena. Nosotros ponemos el punto final y ya saben, mañana vuelve un nuevo programa de La Glorita. No se lo pierdan. Hasta entonces.